En este primer ejercicio del Foro Global de Smart Cities, ciudades sostenibles, la gran fortuna de la Constitución de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles. Esta Organización Mundial de Ciudades Sostenibles tiene por objetivo lograr el uso de ...para el cuidado del medio ambiente, conforme a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en donde eh, tuvimos la fortuna de contar con la compañía de la concejala Duarte eh, de, de Montero, Bolivia, así como el señor alcalde Mario Baptista, donde el señor alcalde Mario Baptista ha sido designado embajador por la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles para poder colaborar con todas las actividades para poder lograr que la región, en eh, la región de Bolivia se convierta. en ciudades sostenibles con un cuidado permanente del medio ambiente. Yo quiero felicitar a Montero por tener al alcalde eh, que, que es tan tan activo, tan proactivo y tan positivo para hacer de Montero un lugar mejor para vivir. ese primer día tuvimos la, la fortuna de contar con Montserrat Alcázar, que es una experta en ciudades inteligentes. Ella trabaja en la ciudad de, de París, Francia, donde precisamente logrando París, Francia, es considerada las ciudades con alto desarrollo junto con Barcelona en el tema de ciudades sostenibles. Así también contamos con la presencia de, de Manuel Ocaña, quienes eh, representan de, de la empresa AMIO, que ellos se, eh, se dedican precisamente a lograr la sostenibilidad de las ciudades de una manera muy práctica y muy efectiva. Y, y, y obviamente tuvimos la conferencia de gobernanza inteligente de un servidor, en donde le ayudamos a los servidores públicos a que se conviertan en gobernantes inspiradores y motivadores de los ciudadanos para que cada quien haga lo que nos corresponda y que cada quien cuide el medio ambiente.